Señales del fin del mundo Señales del Fin del Mundo con Javier Soviano, Javier, muy buenas tesales. Super Javi! ¿Qué tal momias? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo es él el nuevo saludo de ahora. ¿Qué, ¿Qué, tal? Tal, momia, ¿Qué tal, Momia? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Momia? <risa> ¿Cómo vas? Bueno, sabéis que estamos en mitad de una lluvia de estrellas muy bonitas. Hay que, hay que, que pedir se deseos. Las leónidas. Las leónidas Brechner. Sí. Estamos en estas fechas 16 y 17 de noviembre. Fíjate. Las leónidas no la son gloria. en agosto. Es el máximo es del 16 al 17, 17 de noviembre. De noviembre. Con decir, lo cual es hoy. Esta misma noche. Eso es. ¿Os dais cuenta en nuestro video wall que tenemos en este maravilloso estudio? Hay está una lleno, es realidad. verdad. Mira, mira, está bueno, lleno. Pues, de leónidas y si de... Veis, si de veis, y de... Jerges. Esta noche os, os asomáis un poquito, a arroparos bien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 Thank <laughs> you